nada, maestro. ¿Cómo le a hacer Dios? Yo puedo, ahora mismo dejarlo a la cara de de le Pablo que 3020, qué vista el lugar que estás. La verdad que no, no pensaba que todo esto estuviera todo ahí ahí ahí y che, ahí ahí quiero mostrar. decía que es increíble vamos que no que se probablemente eso como entre ya pasado lo que todo estoy viendo, ¿no? ¿Y vos... Es eh, que lo mío en estos momentos está un poquito complicadito por el tema de, que, de los rivales, ¿no? Mm. Eh, eh, nos está costando mucho encontrar un rival. ¿Sí? Y, no, señor. No tiene. No, no. es, es tan difícil encontrar este, algo que, que le guste la televisión, algo que le guste a, a, a mis manejadores. Y, y está, está complicado. Eh, bueno, eh, tenés, tenés, porque hubo un caso atípico. en tu página no sé, en tu mail, en la de H2? Bueno, lo que, se, lo que se puede escribir en la página de Sartor, ahí está, la página de Sartor del Pueblo. Este, con por Closky aquí. Sí, bueno, te digo, vos sabés que nosotros hicimos la misma encuesta y la gente quiere pelear con costo pero para ahí se hace bastante difícil, ¿no? Claro, a mí lo que, lo que me dijeron es que Bob Barrio dijo que se olvidan de Martínez con Cotto, y que mm. le doy ese aroma como que... Pues, Sí, sí, que se complica. Claro, mientras estuvo en Puerto Rico, eh, me comentaron algo así, de que, bueno, que podría ser una, una buena sociedad, incluso que, que yo sabía de mí, ser, de que, que, que, que, que yo sé de y que Sigue sí, eh, conmigo claro, y, y bueno, la espina de Margarito va a ser difícil Porque él no, no tiene la licencia para pelear Estaba única, ¿no es cierto? Sí, parece que está encima bien en la mano Margarito Margarito Está ah, con Cotto en la pega Y vamos, que Todo apunta eso a Margarito con Cotto en la pega Así que, bien, bueno. Así que o sea, que, que Estamos sacando a Cotto Margarito ¿Quién tiene? No, Pablo no quiere, no, no, se va... Se fue al mazo, Pablo. ¿Eh? Se fue al mazo, en ¿no? la iglesia y llora. Eh, sí. <risa> sí. sí, sí. Por ahí, el tema de Sebastián Smith. También, ¿estás hablando de Sebastián O de... Ah, de Martín Oceán. Ah, Martín Oceán, sí. Son dos nombres claro. Son... esta pelea. Lo que era que tenía trabajo fue que... Eh, Cotto, Margarito, Paul William... Hay que antes, que ya no son una sociedad del político, igual, ya no. Hoy ya no. Pero no entiendo yo a los otros niños. Los niños como se son miembros, ya no han sido más amados. Pero, algarito conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, no son los mismos. Como, este, conmigo. ¿Por qué antes? Porque no tenía nombre. Tienen muchos nombres, tengo Nunca ha sido el error, ¿no? La verdad, es que no te digo que es difícil tener con nadie lo que pasa es que por la plata va a ir más que por donde pasa por donde pasa la cosa con el nuevo buscador no lo sé realmente yo porque al merecer no tenemos Mm, sí. que sigue acá también. Exacto, un también. Y más porque sigue la en la misma por combate peso el sábado anterior. Mm. Entonces, rival eh aquí sí, no Y no, me dijeron, ¿qué tal es su crítico? ¿Qué tal es su que hubiese más método? La mano me dice, no, vale, es su voz, todo el mundo hay un no solo observador que se quiere pelear, que es Sinciru. Pero tampoco, porque tampoco quiere pelear. O sea, no es tan así. No, no, no, es tan así. Ah, porque en alguna página leí que por dijo que sí, que quería pelear. Bueno, el que no quiere pelear, eh, abiertamente, es perro angulo, ¿no? No, bueno, no claro, claro, pero si es duro bueno, para hablar, es gratis. Y <ríe> ahora <risa> la hora de pasar esta... a esta forma de como las que, que, que, que, que lo vienes, ¿no? ¿Y, y esperar una feria con Julito o pensar que Julito tampoco nunca va con vos? En, mira, vamos, no, se siente paro, se siente guanteo en arriba, como bien dice, se lo manda más. Sí. En no se ha hecho Claro, porque eh, en la semana, eh, José Soleimán dijo que por, por ahí se mantiene, podría pelear con Julito por el título interino. Ah, pero la pelota que pasar a John Doody el próximo uh, fin de semana, 26, ¿no? Claro, ah, sí, ya está, bien, está bien, ya está ah, ya ya no tiene de, de, de, de, de, de que todo el fondo hacia abajo se no? Claro. ¿No les que hasta ahí? no sabes cuántos rasearon en el no hemos raseado en un momento. Creo mirar bien, creo que, si que ninguno. Mmm. -hmm. Mm -hmm. Bueno, no a la campaña. No puede al casito, al casito. Mm -hmm. Claro, claro. La verdad es que, lo, lo hicieron muy bien en el, el compras, pero ¿no? sí. el hijo del sí. sí, de, de, de... Claro. Entonces no se ha contado, es que grabó nunca, ¿no? Entonces, eh, ¿se está hablando ahora de 2HP o sea, de darle parte de lo que como, de, como, de, de Bueno, y creo que Martín Lociano tuvo oportunidad el pasaje, me parece corrido a decirlo para vos. Yo creo que, digamos, yo lo coincide, Que, que, que va a andar y que seguramente va a estar ahí en un momento de marcial de nuevo, bueno, vamos estar como a ti me dijiste, vamos a estar ahí en esa ahora, ¿no? De atrás, de atrás la espera, no Y también, o sea, en eh, la esquina va a estar medio día. Como Claro claro, claro, claro. La claro, claro, yo creo verdad que Sergio sabe me sorprende más porque sos un trabosiando y bueno, lo que es la habilidad de todo y aparte de bocero sabes más que nosotros, así que la venera sí, de, de todo. todo, de todo, sabes todo, conoces a los rotadores, lo por eso que el bigote. de maravilla creo que te queda perfecto.